Seila Pérez, que, pero que más que nada es una amiga de la siesta que nos fue. Buenas tardes, Seila. Buenas tardes, Juan Pablo. Qué un honor, un gusto de volver a escucharte, hablar contigo. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte de nuevo en casa, Seila. Es, tratamos de ser razonables porque si no... Estaríamos llamándote todos los días, te digo la verdad. <risa> uh. <risa> para Está despuntar bien. el vicio y para obtener este, nada, tu, eh, parte de lo que ha brotado en cada comunicación, Ceila, ¿sí? que es tu mirada, ¿no? Tu mirada humana y tu mirada crítica también. Este, porque siempre que hablamos contigo, charlamos de qué pasa en Salta, en el norte salteño, qué pasa en Tartagal. Y este, muchas veces en la siesta que nos fue. Se nos, escucha, perdón, se nos escucha hablar de, de cómo cada sector, de cómo cada colectivo, de cómo, cómo cada grupo humano ha estado levantando, alzando la voz, Seila, en la Argentina en los últimos tiempos para reclamar lo que es propio. Y con tu aporte hemos construido una mirada eh, de lo que está pasando en la zona del norte salteño y de lo que tienen que vivir las comunidades de los pueblos originarios es por eso que volvemos a estar en contacto contigo y además porque queremos saber cómo es que va desarrollándose ese levantar la voz hacerse visible y ver si sale algo del árbol al sacudirlo Así es Juan Pablo muy buena tu, tu reflexión ¿no? este, bueno como ya sabrás Y, y esto es de, de público conocimiento a nivel nacional que lo que estamos atravesando por esta emergencia eh, no solo sociosanitaria que se declaró en enero, sino por la pandemia, ¿no?, por el COVID-19 y, y que afecta gravemente y más a las poblaciones vulnerables como son las comunidades indígenas y sobre todo del, de acá del norte de Salta. Eh, las comunidades están nos, acá en Tartagal, nosotros hace 15 días que fuimos noticia otra vez a nivel nacional por este, el elevado, los elevados números, digamos, de, de casos, ¿no?, este, por, por COVID y por muertes acá, en, sobre todo en Tartagal, ¿no?, Y, y que esta pandemia está afectando gravemente al departamento de San Martín y, y Rivadavia y Orán también. Nosotros estamos en fase 1 y digo que a, afecta más este, a los sectores vulnerables porque las comunidades, eh, no solo de ahora mm, que estamos en pandemia, sino anteriormente este, ha sido difícil el acceso ¿no? al sistema de salud, porque eh, sabemos de, de la falta de recursos y no solo de la falta de recursos sino también de, de, de personal eh, de recursos materiales sino de, de personal y, y este, de profesionales no con perspectiva de este, intercultural porque eh, nuestras, en nuestro norte eh, somos una, una zona eh, pluricultural y plurilingüística que se dificulta, pero no por ello, sino porque el sistema mismo, ¿no? el Estado que nos ha venido este, marginando este, como el único sistema hegemónico, ¿no? este, científico y, y que no reconoce otros sistemas de salud como indígena como es el nuestro. Y, y ahora, mira, nuestro sistema es, eh, nuestro sistema de salud, de nuestras medicinas tradicionales, es lo que nos están protegiendo, ¿no? En las comunidades que nos estamos cuidando, no solo estamos previniendo, sino curándonos con nuestras hierbas medicinales de, del monte, ¿no? Eh, y, pero lo poco que queda es porque nuestros montes han sido arrasados, fumigados Y, y hay que recorrer muchos kilómetros para ir a buscar este, las hierbas, ¿no? Para, para, para curarnos. Y bueno, así estamos. Este, hoy, por ejemplo, los casos actualizados de, de las muertes acá en tarta solo en Tartagal, eh, 35 muertes hasta hoy y, y más de 700 este, eh, casos positivos hasta el día de hoy. Que son solo registrados y lo que no están registrados, porque las comunidades eh, no asisten al hospital. Si antes se sentían discriminadas, este, maltratadas en, la, en, la, en el sistema de salud, eh, entonces eh, peor ahora que el gobierno, tanto provincial como local, municipal, eh, no han elaborado una planificación, como ya lo dije antes, eh, que esté, eh, no han elaborado un plan de contingencia adecuado para las comunidades indígenas. Eh, es, o sea, en cuanto a alimentación, por ejemplo, eh, falta alimentos, eh, no tienen acceso al agua, como, como siempre, tienen muy poco acceso al agua, ¿no? Y el agua, como digo, este, lo sostengo, lo voy a seguir sosteniendo, el agua contaminada en las comunidades no hay un, un hogar que no tenga esos bidones que hayan este, contenido anteriormente glifosato que descarta la empresa a, este, agroexportadora desde el sur. Y, y bueno, esa eso sería la... La, la realidad, lo que está pasando, este, Juan Pablo. Allá en enero, cuando arrancó esta declaración de la provincia de la, de la emergencia sociosanitaria, eh, estaba el, el fantasma de la desnutrición, que más que fantasma es un monstruo, en realidad no es algo este, así espiritual, es una, es una cosa bien, bien tangible en el territorio y desde hace rato. Y este, la declaración de la emergencia, Ceila, era por seis meses. Ahora después se, se extendió, ¿no es cierto? Por, por tres meses era, ah. este, Juan Pablo. Y ahora ah. se prorrogó. Muy bien. Se prorrogó. Y bueno, seguimos. Eh, mira, acá, como yo, este, no sé si en tu programa lo dije, pero aparte de la emergencia sociosanitaria, Y, y Además, de, también tenemos este la, el dengue y ahora con la pandemia. Eh, es, mira estamos expuestos a, a, a todas estas, este, a estas enfermedades, ¿no? Claro. Y que la trajen de afuera. Eso es lo, lo que decían las comunidades, por ejemplo, que dentro de todo ellos hacen su... Su, este, la cuarentena comunitaria, ¿no? este, el aislamiento comunitario, mejor dicho, pero van personas de afuera. ¿va? Y, y acá, por ejemplo, quienes han sido el lo mayor caso de contagio que hubo, eh, empleados y empleadas de la municipalidad. Y hay un hermano me contaba que él es cacique, que el sistema de salud nunca se enteró. Y él hace más de un mes que él se está recuperando de a poco del coronavirus. Porque me dice, hace rato hablamos, me dice, no, recién estoy recuperando el olfato, me dice. Se curó con las hierbas medicinales, con vapor de eucalipto, con té de, de matico, eh, eh, calmó la fiebre con, con la corteza de, del yucham que hay en el monte, fueron a, a, a recolectar miel del monte para, para poder curarse, porque bueno, no, tampoco tiene acceso para comprarse ni un ibuprofeno, ni un paracetamol que pueda calmar el dolor de cabeza intenso y la fiebre, y, y bueno, este, y eso es lo que, lo, lo que está pasando, eh, hay muchas personas que han muerto de las comunidades y que no, no han sido declarados, esos casos, han muerto en sus casas y, y, y los que están enfermos también se están recuperando, curando en sus casas eh, con nuestras medicinas, eh, nuestra medicina tradicional como lo hicieron siempre nuestros ancestros y, y nuestras ancestras que han conservado por miles de años antes de que se crea este sistema este, científico, ¿no? Claro. Este sistema y... de salud. Y menos mal que fue así que se mantuvo ese conocimiento, Seila, porque lo que nos contás, este, bueno, es una sumatoria de todas las desidias habidas y por imaginar. Eh, te preguntaba antes, te, o sea, conversaba antes sobre la cuestión de la eventual emergencia sociosanitaria, su extensión y el trabajo que iba a tener la provincia con una parte de las Naciones Unidas. Este, que estaba interesada ante esa emergencia sociosanitaria y demás. Es, pero en cada uno de nuestros encuentros, Eila, sí si nos has ido convidando de algo, es de las imágenes y también de las sensaciones de lo que es estar dejado de, totalmente de la mano del Estado, allí donde hay personas que no tienen el documento de la Argentina, el documento que les corresponde, donde por supuesto los beneficios estatales que hubo para el resto de la población en época de pandemia, no llegará por falta de esa documentación o tendrá una demora que en muchos casos implicará que van a estar pasando más y más necesidades. Lo que nos contás ahora de las muertes de los fallecimientos no registrados, este, bueno, es la primera vez que tengo conocimiento de algo así, tangible, bien real y creíble, porque nos lo contás vos, además, Seila. Es... Eh, Nada, es escalofriante este, este abandono que nos describís porque no tiene otra palabra, para no hay otro adjetivo. Eh, lo que está haciendo el gobierno provincial eh, es eh, obviamente nada y seguramente tiene que ver también con la mirada discriminativa de una buena parte de la sociedad de la que también hemos hablado y cuyo comportamiento también colabora a que mujeres y niños y adultos mayores elijan no ir a los hospitales públicos, ni siquiera en tiempos en los que no hay una pandemia. ¿Cuál crees que, que va a ser esta etapa que viene por delante, que todavía es muy dura, Sheila, vos sabés de sanitarismo, sos una educadora, así que tenés una conciencia plena de los riesgos y de lo que falta todavía por recorrer como sociedad. ¿Cómo ves a, a las comunidades...? Y una cosa particular que quería saber era si había habido alguna novedad con lo que mencionaste, la falta de acceso al agua potable. Eh, Mirá, acá hay mucho para hablar, que no solo es el, la inaccesibilidad a la salud y la inaccesibilidad al agua. Por todas estas vulneraciones a los derechos humanos, porque esto ya es es un genocidio, un ecocidio y un terricidio lo que están padeciendo las comunidades del norte. Eh, nos organizamos, digo que nos organizamos porque yo pertenezco a la nación guaraní y lo hablo desde mi, desde mi lugar como mujer indígena. Eh, nos organizamos entre... Líderes, lideresas, caciques, cacicas, de los tres departamentos, Orán, San Martín, de acá, y Rivadavia. Eh, por todo este abandono, ¿no?, este abandono, porque el Estado es cómplice y por todo lo que eh, el terricidio este que te contaba, que, que te nombraba, mejor dicho, eh, de, de empresas que son empresas agroexportadoras, empresas que han deforestado y que siguen deforestando, les ha favorecido esta pandemia porque están libremente eh, ejerciendo esa violación a los derechos humanos, ¿no? Porque no solo para ellos será un recurso natural, pero para nosotros como pueblos indígenas son bienes naturales, son bienes comunes porque tenemos Esa vinculación, ese, ese equilibrio con, con, con la madre naturaleza, porque ahí está nuestro alimento, ahí están nuestros frutos, ahí están nuestras hierbas, nuestra medicina, ahí están nuestros bienes para hacer las viviendas, está el agua también, está todo, o sea, este, acá, bueno, ya pasó... Y tal es así, por todas estas violaciones, porque también, como vos me dijiste, de que no este, me nombraste de, de, y yo también te conté de lo que no pueden acceder, no pudieron acceder a, a este derecho del IFE, porque se les dificulta, porque en las comunidades no tenemos acceso a Internet, no tenemos las herramientas tecnológicas, para hacer, y bueno con acompañamiento, con, con ayuda sí, de compañeros, compañeras y hermanas que tienen estas herramientas, se pudo hacer, pero igual, ¿no? Una gran parte de, de la población queda sin este, sin acceder a este derecho del IFE porque no tienen documento. Bien, todo, este, eh, toda la, este lo, lo, lo que está pasando, lo que está sucediendo, y porque ya esto es este una segregación racial, este, como, como describe la carta. Decidimos enviar una carta, en primer lugar, a, a, la, a la doctora Victoria Donda del INADI de Nación, al secretario de Derechos Humanos de la Nación, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al licenciado Daniel Arroyo y mañana se va a presentar la carta al presidente de la nación porque se va agravando más la situación a los, en los pueblos indígenas, en las comunidades así que, bueno, esta carta la firman de más de 45 comunidades y más de 25 adhesiones de organizaciones sociales de organizaciones de derechos humanos, de universidades públicas, como es la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Salta, eh, la Universidad de Córdoba, y, y bueno, y se adhirieron también, eh, ahora se adhirieron este, los hermanos y hermanas del COAP, de este, Consejo de organizaciones aborígenes de Cujuy que nuclea a más de 60 comunidades. Así que, bueno, hay un acompañamiento colectivo, ¿no?, a esta carta, porque es extensa la carta, ¿eh? tiene como como siete páginas, así que, bueno, esperamos tener respuesta. La única respuesta que, tuvim, que tuvimos fue de la doctora Victoria Donda, bueno, que... Eh, Se comprometió, sí, se comprometió públicamente, por lo, quiere decir que por lo menos la va a leer. Sí, no, ya la leyó la carta. La bien, leyó bien. la carta, ella la recibió, la leyó la carta y este, bueno, está dispuesta bueno, a que su equipo técnico pueda eh, analizar y también, ¿no? Porque este, eh, todo lo, lo, este, lo descrito en la carta eh, es para diferentes instituciones, porque hay un total abandono de, de también, bueno, son de funcionarios y funcionarias que no ofrecen su, su trabajo, ¿no? Este, se habla mucho, se planifica a nivel central para trabajar en, la, en las comunidades, a nivel provincial, nacional, sobre estos, estos programas, estos, estos planes eh, dibujados de política pública, pero sin darle la participación a, a las comunidades, ¿no? Sin la consulta también. Y es por eso... Juan Pablo, es por eso que las comunidades están como están, por eso ahí han muerto tantos, este, tantos niños y niñas eh, por causa de la desnutrición, porque se les ha dado libertad a ONG para que puedan intervenir en territorio. Sin la consulta, hay muchas que no hicieron consulta, eh, por ejemplo, este nombro de, del fracasado ministerio este de, de primera infancia de la provincia se invirtió tanta plata para, para poder este, eh, erradicar la desnutrición, el CONIN, una fundación que estaba, que, está relacion, que estaba relacionada con el ministerio de primera infancia, la fundación Fortín que trabaja dando talleres, brindando talleres en las comunidades. ¿Y quiénes son los dueños de la Fundación Fortín? La empresa desde el sur. Ahora, esta Fundación Siguo, que, que ha firmado convenio con provincia, con nación, no sé, que está perforando pozos, las declaraciones discriminatorias y misóginas de, de esta persona, eh, o sea... Bueno, usted te, tenía, tenía en, en cartera lo de Mario Mimesi, el intendente de Tartagal, Seila. Sabés que te, te invito a que tengamos esta, una, una segunda parte de este encuentro en el que nos metamos directamente en el mundo de la política con nombre y apellido, esto que estabas haciendo al final. Hoy me parece que es importante este, redondear sobre la cuestión de la carta. Vamos a ver hasta dónde llega Seila, y hacer un reflejo de, de las repercusiones que pueda tener este intento, un nuevo intento de hacer escuchar es, es tantas voces, como, como lo marcabas recién. ¿no? Hay mucho acompañamiento y cuando hay unión, entendemos que puede haber un poco más de fuerza por ahí para que este reclamo llegue a donde tiene que llegarse. Eh, no sé si acordás conmigo que podríamos tener un, un encuentro dentro de no mucho para hablar bien con nombre y apellido de qué es lo que pasa en la provincia de Gustavo Sáenz, eh, en, en los departamentos de San Martín, Orán y Tartagal, eh, no, Rivadavia, este, y hablar así, un poquito más a Este, sobre la cuestión bien, bien política, si te, si te interesa, Seila si no seguiremos haciendo un detalle pormenorizado de la situación eh, de estos ecocidios, de estos genocidios que, que verdaderamente entendemos que son así, que, están, que es lo que está ocurriendo. Sí, sí, Juan Pablo, no tengo ningún problema, de... es que así se debe hablar con nombre y apellido, este... De, la, de las personas, de los funcionarios de las fun funcionarias que han eh, cometido, no sé, por, eh, mejor dicho cometido por omisión o por acción todo esto es lo que está sucediendo en las comunidades indígenas, ¿no? que están padeciendo Muy bien. No tengo ningún problema Juan Pablo, cuando, cuando guste, estoy eh, para contarte Muy para bien. Para contarte este, muchas cosas más y bueno, esperemos como vos decís, que Que tengamos respuestas unos, unos días aunque sea para ver qué ruido hace este ya con el con el hecho con lo que nos mencionaste hoy a la pasada de que el presidente la va a leer hoy o mañana es sí, llega, mañana. Llegaría mañana él llegaría. mañana muy bien mañana sí sí sí muy bien sí, vamos a estar sí, contando también. contando las horas también Zeila porque tampoco tenemos una mirada este tan abarcativa como para estar en todos lados pero desde ya Y por supuesto, primero que nada, muchísimas gracias, Eila, por hablar con nosotros, con nosotres acá tan lejos, desde el corazón, desde todo tu vasto conocimiento y desde tu entrega y compromiso. No, gracias a ti, Juan Pablo, y bueno, este, felicitarlos por el programa que, que hacen y por interesarse ¿no? este, de, de lo que nos pasa a nosotros como, como pueblos indígenas. Eh, bueno, saludos a, a tu equipo del programa de la fiesta que nos fue. Gracias, Seila, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Seila Pérez es este.